Sí, la verdad que sí, esto se nota en el esfuerzo de, de cada uno, hoy de mi parte que yo me, me preocupo mucho por esto, eh, dejo mucho, esto eso dejo la familia a veces por, por el carnaval, eh, así que bueno, año a año va, va creciendo, y bueno, este año se notó mucho la diferencia. ¿De cuánta gente trabajó? ¿De cuánta gente participa? Dame esos números de la comparsa. Bueno, toda la gente participante de este año somos 100, son 50 bailarines, 40 percusionistas, y, y 10 músicos en vivo que van a la banda. Eh, después gente trabajando, somos 10 personas, eh, son cuatro familias y yo mi señora, eh, bueno, yo tengo a cargo de todos, yo bueno, voy dirigiendo lo que es el armado de traje, eh, lo que son las compras, las compras todo que es pluma, eh, vestuario, eh, vendí a hacer las telas, uno viaja a Buenos Aires, eh, así que bueno, somos 10 personas trabajando en todo esto, así que para, para trabajar para 100 personas, así que cuesta mucho y bueno, pero al final, eh, noche y noche se logró. Bueno, eh, y ¿cuánto tiempo antes empezás con el tema del vestuario? pero con el diseño o para pensar qué qué vestimenta van a van a, a fabricar y después este para empezar a, a, a armarla, ¿no? Sí, este año empezamos a juntar con los con 10 personas, que somos menos lo que cuando nació Baliaba, eh esas 10 personas eh, empezamos a juntarnos en reuniones eh Y ahí empezamos a diseñar, empezamos a diseñar, a dibujar, a ver qué temática íbamos a hacer y bueno, después arrancamos en noviembre, en noviembre, y siempre enero y febrero, fue unos cuatro meses que estuvimos a full para terminar todo esto. <risa> eh, la, la selección de, de los chicos este, que, que participan en la comparsa, de estas 100 personas que participan en la comparsa, eh, ¿cómo las hacés? Eh, ¿Se acercan? ¿Lo buscás? Hey, la verdad esto vendía se desarmó cuando se armó esto empezamos nueve integrantes eh, hace cinco años atrás y debo ahí empezaron a entrar eh, padres de los chicos primos hermanos empezó todo es muy, muy familiar esto son un integrante que de ejemplo todo tiene el parentesco en el grupo así que son amigos compañeros de la escuela y ahí solo van viendo no es nada que uno no busca nada eh, la idea de las otros que siempre tienen que todo el año busca eh, varones fallarines varones bar que no se consigue por siempre las chicas han mí mamá, y los varones nos animan, así que esto no va siempre los cuantos otros, siempre lo que es bailarines Pero después siempre lo que es batucada y la, la, todo lo que es grupo de de baile, eso solo solo van viniendo y uno va clasificando y va mirando si uno anda bien, porque esto para una comparsa no es tampoco, a ese cuando entra tiene que tener una idea de algo porque lleva mucho mucho trabajo y hace poco tiempo no se puede armar todo para el carnaval. Bueno, y ustedes ahora, aparte de lo de la barría, ¿tienen presentaciones en otros lados? ¿Cómo es? ¿O termina todo hasta el año que viene? No, no, no, nosotros ya ahora vamos a parar un mes. El eh, jueves que viene ahora vamos a hacer el último ensayo, el eh, 9 de abril vamos a hacer la fiesta de Bahiavá, eh, la fiesta de, de fin de año que viene para nosotros que ya como un término, y a partir de mayo ya arrancamos, ya para el 2012, este año vamos a arrancar un poquito antes, eh, porque bueno, la idea ahora como cada año vamos creciendo ya ahora no puede trabajar para país el último momento, ya tiene que empezar a hacer cosas más grandes, la carroza queremos hacer algo más grande, algo de dos pisos, que vayan bailarines abajo y bailarines arriba, eh, así que ya vamos a arrancar en mayo. Eh, y bueno, después tenemos todo el año, ahora la idea de salir todo a competir. La idea es como, bueno, para ahí uno tiene cumpleaños 15, casamiento acá en la barria, pero la idea era en Santa Fe, hay pasadil corriente, eh, tenemos la propuesta todavía de Brasil, pero eso todavía va a costar mucho, con mucho presupuesto, pero la idea este año es salir a competir. Uh -huh. sí Al competir bien. vendría a ser, perdón, es a competir lo que es percusión, sí. lo que la comparsa se cierra, el ciclo hoy, se cerró todo el ciclo, casi que los bailarines empiezan a bailar todo lo que el año que viene, pero el grupo de percusión sigue todo el año. ¿De qué miras como referencia a Brasil gualeguaychú es eh, una dos cosas venía a hacer por ahí, gualeguaychú más está más mirando a más cerca vendría a hacer lo que es Brasil ya es otro mundo, otro presupuesto ya es, es lo de ellos lo que es la percusión ya los chicos ya nacen con eso eh es la cultura de ellos así que Brasil es, es muy difícil llegar a lo que es ellos, pero. Eh Nos gusta a nosotros más que Brasil Lo que es Guayabachú, pero Porque son distintos ritmos, distintas clase de, de percusión Pero yo me gusta más, ahora me estoy dedicando más a lo que es Brasil Bueno, eh, un mensaje para la gente Después de, de estas noches fantásticas Que hasta el clima acompañó este Y que acompañó también a Bahía Bah En el cierre de cada jornada Bueno, sí, la verdad, sí Estas cinco noches, uno pensaba que por, por ser marzo Iba a ser frío, iba a estar Así que ayer con el susto de la lluvia, nosotros teníamos unas carrozas y no sabíamos si armarla o no armarla porque son desarmables. que armar todo el, el circo por el tema de los cables y la salida del galpón. Así que a la gente, bueno, que siga apoyando el carnaval porque eh, a, a pesar de la crítica, que siempre hay gente que se queja por el tema que, bueno, carnavales, tal, los van a cambiar de lugar, eh, que por qué no gastan plata en otra cosa, por qué no se la falta. Y a veces también la gente, pues la que siempre se está quejando, a veces están en el carnaval y está aplaudiendo. Así que como ya un poquito más el carnaval y que año a año va a crecer y bueno, la idea es también que ya empiezas de otra comparsa que sea de la barría y que sea algo más local y que crezca cada grupo de percusión que vaya creciendo. Esa es la idea mía y bueno, y a toda la gente que yo lo que siempre le pido que apoye al carnaval y y que vayan a disfrutar. Este año cambió mucho, el año pasado la gente estaba más más dada, eh, ya la gente se divertía más, no sé si a veces cuando llegábamos otro se paraban de pie, empezaban a aplaudir este año tiramos los fuegos artificiales con una bomba que era la idea se fue esta semana de hacer eso como como hacen en otros lugares eh, así que la gente estaba esperando mucho esto Bueno, estoy haciendo decir la gente eh, muchas gracias por la felicidad que lo dio en el carnaval